Buenos días, buenos días a todos, ¿cómo están? Bien. todo normal, todo ¿Cómo ¿Cómo fue la jornada de ayer y de hoy? Por lo que dan cuenta hoy los diarios, estuvo complicado ayer, no solo por la cantidad de contagios que hubo en la línea o, o aislados, sino por las demoras en, y cancelaciones en el tren. Sí, en realidad fue el efecto secundario de esa cantidad de aislados que dejó como consecuencia la cancelación de número... trenes, casi 20 trenes cancelados lo que así que se montone la gente de dos o tres trenes en uno solo, eso por un lado por otro lado que se sigue con cronograma de domingos y feriados bueno. por ende hay menos trenes de los habituales para los días de semana y también hay que agregar a eso que se han incrementado la cantidad de pasajeros dado que muchas de las actividades se van reabriendo y en consecuencia el número de, de usuarios crece notablemente O sea que las es... consecuencias fueron sí. pues, ¿no? bastante graves por sí. la acumulación de gente en los vagones en la hora pico, principalmente cuando pretendía regresar. Sí, estuve viendo algunas imágenes, son tremendas. En realidad, son las que las que estoy acostumbrado a viajar yo en tiempos de no pandemia, cuando voy o, o vengo a la facultad a trabajar, a estudiar. Eh, Pero bueno, no se habían visto en esta en este aislamiento primero por el parate generalizado y después por las eh, medidas esenciales que se fueron liberando muy de a poco. Lo de ayer eh, además se da en la semana del récord de contagios en el país y la provincia. Sí, fue un colazo que bueno algunos nos rememora la normalidad del servicio lamentablemente. Mm. He escuchado también al presidente de trenes argentinos, Martín Marinucci, decir que fue una excepción debido a esto. y que fue la cancelación de un tren y lo cierto es que no está así porque la frecuencia con que están circulando los trenes es eh, mucho más abierta tenés alrededor de 30 minutos tren y tren mm. lo que trae como consecuencia que se de servicios devolver a un cronograma de 10 Ale creo que lo perdimos ahí la comunicación esto, que hoy en día no las tenemos Ale lo último se te escuchó se, saliste del aire se escuchó cortado si ¿sí lo puedes repetir que debido a a esto se ve la, la evidencia de la necesidad de incrementar la cantidad de servicios mm. precisamente se necesita incrementar la cantidad como todas las informaciones que en este momento no las tenemos así que tendría que aprovechar el hacho de tiempo que queda de la epidemia y de la reducción de pasajeros para poder normalizar eso porque en algún momento esta epidemia se va a terminar va a haber que volver a la normalidad y no vamos a tener con qué eh, asegurar la cantidad de servicios que se requieren para la cantidad de usuarios que tienen los distintos ferrocarriles tanto sí. el San Martín como el de no, pero esto sucede también en los más grandes que son el Carmen de Roca al el martes ustedes hablaban en el programa de empezar de nuevo de que había 43 guardas aislados en el San Martín ¿cuál es la situación hoy? Actualmente son alrededor de 50 los guardas uh -huh. y el personal de conducción entre conductores y ayudantes suma 130 guardas positivos hasta ahora hay cuatro en el San Martín uh -huh. el resto están aislados preventivamente les han hecho los testeos y están a la espera de la de los resultados en el personal de conducción se encontraron dos que presentan síntomas y que estuvieron en contacto con estos guardas y también en contacto con tres auxiliares de estación que dieron positivo por ese motivo se aisló preventivamente a 131 de conducción y los resultados están en los próximos en las próximas 48 horas en base a eso es que se ha reducido notablemente la cantidad de personal Y se está asegurando el servicio bueno, con los que estábamos trabajando Y a eso se agrega el personal superior, inspectores, algunos instructores Se agregan algunos que se habían reservado Había trabajadores en reserva por el caso de que sucediera una eventualidad como esta Y se está acudiendo a todos esos recursos como para poder asegurar la cantidad de servicios necesarios ¿Hoy está asegurado el funcionamiento del ferrocarril con el cronograma este de domingos y feriados? Hasta ahora sí hubo dos cancelaciones por la mañana, muy temprano, a las tres y pico de la mañana nada más, mm. por falta de personal, pero después lo, el resto de los trenes sí están circulando de acuerdo al cronograma de domingos y feriados. Hasta ahora se está cumpliendo. Mm. Entonces, desde el inicio de los contagios en la línea San Martín, ¿cuántos son los positivos? Y la sumatoria entre personal de auxiliares, guardas, material remolcado, hasta ahora son ocho, Y falta ver los resultados de todos estos testeos De los que presentaban síntomas Lo notable es que del personal de guardatrenes De los cuatro afectados Había dos que no presentaban ningún síntoma Solamente se los testó Con motivo de haber estado en vínculo estrecho Con personal policial Que había dado positivo Personal de seguridad que había dado positivo Y auxiliares Y ahí lo detectaron Pero no presentaron ninguna sintomatología Lo que hace más insegura La estadía de los demás Por eso es la espera de los test, porque puede haber muchos asintomáticos como estos que se presentaron ahora. Mm. Ale, una última, agradeciéndote este ratito que nos dedicás para poder eh, compartir esta información. Eh, esta semana, si bien los contagios no empezaron en las líneas ferrocarriles esta semana, aunque se han agudizado, eh, la semana pasada ya hablaban ustedes también en empezar de nuevo en el programa del Monafe, eh, contagios en el Roca, en el San Martín, en el Belgrano. El ministro de Transporte, Meoni, salió a decir que no había contagios en el, en, entre los trabajadores del transporte eh, hablando incluyendo en esos trabajadores a los ferroviarios. Esta informado qué qué fue a qué se refería específicamente. Creo que el que no está informado es él, él lo que pretendía era brindar seguridad acerca de la gestión de su ministerio, mm. lo cual no me parece mal, pero tiene que aferrarse a la legitimidad de sus palabras. Mm. Los los trabajadores del Roca afectados ya llevan 3, 4 semanas mm. los primeros casos que se encontraron, también en el Mitre, también en el en el y dos en el Belgrano Norte. Varios, que empezaron por el personal de seguridad que si bien no es empleado ferroviario trabaja en el ferrocarril uh -huh. lo mismo pasó con dos policías que trabajan arriba de las formaciones y ahora pasó con el personal directamente ferroviario afectado al transporte esto era de esperarse y no sé de dónde sacó la información él de que no había uh -huh. y por otro lado también muestra el desconocimiento que tienen tanto él como Martín Marinucci presidente de Trenes Argentinos que muy jocosamente sale a anunciar La nueva aplicación para sacar turnos para viajar en tren Que esta semana se empezó a implementar en el ferrocarril Mitre Y que hace que vos tengas que tener un teléfono acorde, ¿no? Mm. Para tener esta aplicación Y en base a eso, sacar un turno para viajar ¿Te imaginas en un día como el de ayer del San Martín Sacar un turno para viajar Y decirle al delante tuyo, correte Porque yo tengo el pasaje para este asiento Claro, Nada no, ridículo No, es, es un desconocimiento absoluto de lo que significa el transporte público, por lo menos en el conurbano bonaerense y la capital federal. Desconoce totalmente porque se ve que no son usuarios. Entonces hacen este tipo de declaraciones, pero no se condicen con la realidad. Sí, porque además, digo, más allá de que la intención sea llevar tranquilidad, una, está mintiendo, y dos, en realidad está metiendo debajo de la, de la alfombra un problema grave, que es la cantidad de contagios en, la, en los ferrocarriles, que si no se toman medidas urgentes y acordes a esta realidad, puede llegar a, a multiplicarse la cantidad de contagios que ya han sido muchos en estos últimos días. Claro, por un lado hay que tomar en cuenta los cuidados que deben tener los propios trabajadores A eso sumarse las medidas que la empresa tiene que arbitrar para tratar de prevenir. Sabemos que es una pandemia que ataca en todo el planeta y que no vamos a estar exentos de eso. Lo que hay que hacer es reducirlo a su mínima expresión posible, por un lado para el resguardo de los trabajadores y su familia, y por otro lado también por el propio cuidado del servicio. Sí. Incluso pensando solamente en el servicio de trenes tendrías que tener prevención en este sentido, porque si no lo afectas directamente como sucedió ayer en el San Martín. Entonces creemos que hay medidas que se pueden implementar Y ahora es como que les agarró el susto de golpe Porque se venía planteando desde hace varias semanas Tanto en el San Martín como en el Roca, por ejemplo Y no se implementaba Ahora, con esto que pasó, directamente aislaron a en total como 180 personas Eso demuestra que están tratando de prevenir algo que tendría que haberse prevenido antes Bueno, en la medida ahora y esperar las evaluaciones y que esto no se propague en forma masiva